Aquí comienza Latinoamérica. Sin embargo, las fronteras para nosotros no existen. En Tijuana Arte 2007. Pintura. Escultura. Instalación. Fotografía. Danza. Performance. Música. Y, y más. más. Este 6 y 7 de octubre.